¿Estás escuchando desde La Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Y estábamos escuchando fragmentos, ¿no?, de la introducción a, a cuentos prohibidos por la dictadura que presentaron estos chicos de séptimo grado de una escuela...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 Teksting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 y fue derramada pero amor no defe no absolutamente nada puso José tan seco estado resignado ya ni te molesta lavio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 con los dueños de la paleta, que dominan este país dispara van a matar Caen de nuevo canas a dónde van Asesinos Disparan, van a matar Bueno, te digo Voy para allá Esos no son mis amigos Si eso es también este mundo, mi amigo Yo ya o sea, no quiero estar Ay, cuando me cuenta Suicida, pa Seguimos recorriendo este disco Vamos a los métodos piqueteros La mano de Filippi por la otra oreja Por el suelo Bonito y como se riega La verdolaga Tal vez no te lo dijeron Por suelo, Ay, como se riega Pero la Argentina de hoy es un territorio Liberado para patoteros Ahora que cambian el nombre, son estadounidenses sociales, pero son patoteros, que dicen representar al pueblo. ¡Alto! ¡Policía! Y arriesgoso, peligroso, como ese este mensaje, porque creen que así lo manejan y se salvan. No se van a salvar.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 gritemos bien fuerte hasta quedar roncos hasta escupir sangre ¡Ale, tío! ¡Ale!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 para unos miles que se llenan sus bolsillos el suelo está embargado mientras pagamos deudas no somos propietarios más si sí somos expropiados familia se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 El subte va por abajo El chorizo no es jamón El iceberg no solo es punta la punta no solo es iceberg Sacamos a de la Rúa, Ya se fue Rodríguez con Menem Todo fue trucho y Dualde no da pa mucho «Los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también». «Curucucha, servime, bizcachas en escabeche». «Que me che la leche para hacer el dulce leche». «Pocho este con el bizcocho del morocho». «Escucha, marucha, la pucha y la panocha». «Siempre poca, nunca mucha». «Mucha gente tiene motivos para ser feliz». «Y no lo sabe, como dice la ley».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 Abiertos Y enredados En cuerdas De acero Enredado Los brazos abiertos Y los ojos quietos No pudiste callar En mi silencio No supe atarte A tus manos No Alcancet a decirte no me esperes Y a saber que me decías hasta pronto Pero pude sí crecerme de a poco En lo blando de tu luna creciente Siempre estuve abrazándote de adentro Más maduro, cada vez y menos roto Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce selva oscura de, de tu vientre Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce selva oscura De tu vientre Nos encontramos con los brazos prolongados Mañatadas con las mías por los, los lazos, lazos Diminutos, diminutos de, de las manos Nueve veces De encarnada rebeldía, rebeldía Compañera Nos hicimos Uno al otro En la dulce Cera oscura De tu vientre Sol det vil tre Kompañera sueta compañera, este tema. Nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Taba, hoy arroz, Seguimos con Pobre María, Luis Enrique Mejía. Llor la María, ay, ay, ay, su melancolía. Y en la rojo no la soya una canción de la por ciudad Una noche eterno nada de fun Corre de cocina lava y plancha que no vende loterías hay por metro centro y todas las noches al menor repostor alfile su cuerpo cantando todos que compró en el oriental se pone su vestido y su collar Tal vez esta noche no le va tan mal baja por ti capa a cielo boyante y en la madrugada un día más viejo regresa a su casa så nettopp Lamenta que su vida Nunca va a salir de la miseria Su chaval Cuida cal Vende en aguanada Come en huele pega, Y de por las calles De Managua La amarilla se lamenta Que su vida Nunca va a salir de la miseria Hoy arroz en un cuarto de una cuartería llora la maría ay ay ay su melancolía y en el arroz conola se oye una canción de la sonora g los que le falta la luz los tengo guardados en el fondo del mar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 Hasta la victoria hasta siempre Hasta la victoria siempre y aquí se que